minutos continuamos en periodismo turno mañana, vamos a charlar con el intendente de Uriburu, Roberto Gómez. Roberto Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Eh, Roberto, queríamos hablar con usted por el tema de la denominada Laguna Ojo de Agua que tienen ahí en Uriburu. Eh, eh, tengo entendido y según lo que ha publicado el diario El Diario, ¿ha sido donada a la municipalidad por parte de los propietarios de ahí? eh Sí, a raíz de la foto que se publicaron con el cierre que le había hecho el, el, el encargado, sí. que era entendible el cierre que le había hecho porque ¿viste? la gente entra y si él no está cubierto pueden tener un accidente y un juicio para él. ¿viste? Ah, ese era el motivo o, por el cual... El claro, porque si él cierra, pone carteles prohibido el ingreso a personas, ya está cubierto. ¿viste? Ah... Está. por eso la había cerrado y bueno a raíz de la fotografía esa que aparecieron en el diario eh, bueno surgió todo esto y tuve una, ayer una comunicación con el encargado y donde me comunicó que la familia bataglia donaba la parte de la laguna que pertenece a ellos a la municipalidad de duro ah. eh, ustedes tienen eh, un proyecto ahí para, para armar algo turístico eh, Sí, lo que pasa es que ellos siempre lo usó la gente en la localidad. Ah. El fin de semana ellos entraban, ¿viste? porque la laguna termina en la calle. Sí. Entonces entraban. Al, al, y, y como se dio que la laguna de Santa Rosa está contaminada, se vienen a, a practicar a, a esta laguna de acá. Cuando quiso correr el dueño del campo, tenía el, ¿viste? El, el, la laguna llena de gente. ¿viste? Ah, claro. Entonces surgió todo esto de... de, de Bueno, de cerrar, de alambrar y. Y bueno, nos beneficiaron a nosotros. ¿Y cómo, cómo, es, ¿cómo es el trámite que, que hay que hacer ahora? Y nosotros tenemos que vamos a escriturar a nombre de la municipalidad. Uh -huh. Y bueno, después tenemos ya, al ser nuestro, vamos a tener que eh, hacer eh, parrilla, baño. O sea que nosotros está declarada por el Consejo del, de Uriburu de Interés Municipal, uh -huh. como una reserva, ¿viste? Sí. Entonces ya están presentadas en la provincia también. Y bueno, eh, ahí va a entrar la parte de, de, de la gestión de turismo también, que ya hemos tenido charla con la. La encargada de turismo Carmen Bertone, donde bueno, se, se armarán folletos y se... No, hay mucho trabajo por delante, pero bueno, Roberto. Eh, el proyecto para hacer el balneario surgió de, de los de, eh, alumnos de la escuela secundaria, de un proyecto de feria Mirá, de Ciencias. El profesor. año 96 habían hecho un proyecto, el del año 96, hace 20 años, Bien. Bien. Viste, había quedado ya no, porque nadie pudo. Nunca nos pu se, se pudieron, este, tuvieron entrada, a la laguna, ¿viste? Sí. Estaba el proyecto y todo, pero no se podía entrar. Se siguió usando y se siguió con esa idea, si bien cambiaron intendentes, bueno, se siguió con esa idea de, de, de poder alguna vez hacer algo. Porque no tenemos en la zona lagunas, ¿viste? Disponible para para poder disfrutar el fin de semana claro eh, y, la... y bueno y, a, y ahora surgió la posibilidad y bueno vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer claro. eh, la laguna cuál es el comportamiento digo tiene mucha agua eh, o es eh, una época que tiene mucha más agua eh, y, a, en la actualidad? y ahora está ahora está llena ah. sí hay época que baja pero no no sí, siempre tiene agua se le han hecho análisis no tiene nada ningún tipo de contaminación uh -huh. Eh, los análisis lo dijeron: un mes la gente de recursos hídricos. Mm. O sea que dio, dio 0,30 cuando el mínimo es 1,20. ¿Cómo cayó en la población eh, cuando alambraron la laguna? ¿Qué, ¿Qué es lo que le decían los vecinos? Y nada, nada, no, no, mal, porque la gente entra, siempre entraba, como te decía acá en la gente de Briburu. El fin de semana siempre viene gente inclusive andan en canoa, en calla, lo que pasa es que no se veía de la ruta porque porque no se ve andan sí. en calle o en canoa cuando pusieron los, usaron, empezaron a usar los parapentes, se veían y ahí se armó con bueno, el dueño del campo, con el encargado, porque cuando quiso acordar tenía 15 parapentes dando vueltas. ¿eh? Claro. El, el pero, lugar... bueno no pero todo bien él ¿eh? con la familia de Natalia y eso. Son, ellos también te tenían Están en su derecho de protegerse. Sí, sí. El lugar tiene forestación. Y tiene. Ranca con caldenes. Mm. Claro, y la, y la idea es hacer parrilla ahí que la gente vaya a disfrutar y, sí, el fin de sí, semana. Sí, sí. Tenemos mm. que eh, ver cómo armamos ahora. Eh, bueno, cómo armamos algo para que pueda. Inclusive tiene salida, que en este momento la calle también está inundada, cerrada, ¿viste? Tiene salida la Ruta 5 ahí, que está debe haber mil metros de la laguna. La laguna termina en la Ruta 5, por dentro del campo. Uh -huh. Pero a través paralela hay una calle que sale de la Ruta 5, que es por donde podrían entrar también la gente que viene por la Ruta 5, ¿viste? Uh -huh. En este momento hay que entrar por el pueblo porque está cortada esa calle también. Claro, es porque tiene mucha agua la, la laguna. Sí, sí. Bien Roberto, le agradecemos estos minutos. Eh, bueno viejo, este, y que y gra gracias a ustedes. Que tenga suerte en este emprendimiento entonces. Bueno, muchísimas gracias. Bien, era la palabra del intendente de Uriburu, Roberto Gómez. Eh. Bueno, parece